Radio, La Tertulia Tudelana. Una tertulia Tudelana que ya cuenta con los invitados. Hoy nos encontramos con cuatro concejales del Ayuntamiento de Tudela que agradecemos. Eh, empezamos por el micrófono uno, Gustavo Gil Nievas desde CUP. Bienvenido. escuchamos, vamos a ver, ah, o sea que estás en el 4, vale, eh, ah, se te escucha perfectamente, en el 1 entonces tenemos desde izquierda Esquerra a Iñaki y Magallón Hola, buenas tardes, correcto, vale. muy bien, gracias Rubén Domínguez desde Tuela Puede lo tenemos también ahí, bienvenido, saludos gracias, eh, y contamos también con Maribel chávez desde Unión del Polo Navarro, hola ¿qué tal, muy buenas pues todos ellos han bienvenidos gracias. lo cierto es que teníamos varios temas pero nos vamos a ir, si os parece al último de los temas que ha salido en la palestra que tiene que ver con la comida popular y esa rueda de prensa que ofrecía la Federación de Peñas por la cual informaban que no se iban a encargar de la organización de este día en el que, bueno, pues hablaban de de datos, ¿no? Exponían desde la Federación de Peñas que al final ellos habían estado eh ...intentando hablar con el ayuntamiento de Tuela ...que se habían reunido en varias ocasiones... ...pero que finalmente pues veían que no iba ni para adelante... ...ni para atrás y que decidían cancelarlo... ...Iñaki Magallón está con nosotros... ...protagonista como concejal de festejos, Iñaki... Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, lo primero es expresar mi, mi sorpresa... ...sobre la rueda de prensa del, del pasado lunes... ...porque la última vez que me reúno con ellos... ...es el viernes, me, me piden una reunión... ...accedo a los dos días de la... ...hacer la reunión... ...y quedamos en... en valorar eh, los diferentes sitios sobre, sobre la comida popular mi primera sorpresa cuando me convoca la Federación de Peñas es que hay también eh, un, un bar ¿no? También que, que representando a un, a un bar de, de herrerías entonces mi sorpresa es que casi ya no, no hay debate ¿no? porque vamos a ver si, si, si queremos debatir sobre dónde es el sitio ideal para, para la comida popular, la comida popular para la fiesta del DJ Y ya las piñas vienen con la predisposición casi casi cerrada de, de herrerías. Mi sorpresa ya es ya es grande, ¿no? Eh, desde el ayuntamiento se ha valorado, se ha valorado en hacerlo en herrerías, se ha valorado en hacerlo en la plaza del liceo, se ha, se ha valorado en hacerlo en la plaza vieja, en la plaza del ayuntamiento, se ha valorado en hacerlo en la plaza de Judá Jaleví. Pero es que hay informes policiales, hay informes de servicios contratados que desaconsejan totalmente el hacer. ...esa fiesta allí... ...entonces lo que estoy pidiendo es... ...un poco de... ...que tengan en cuenta esos esos informes... no ...que, que más que este concejal... ...que se celebre ese día... ...que se celebre esa fiesta... Eh, ...mi sorpresa es el viernes también... ...que un miembro de la Federación de Peñas... ...dice que... ...si estaríamos dispuestos... <coughs> ...perdón, como ayuntamiento a cambiar el... ...el día del evento y, y decía que el evento... ...que lo ponían ellos, lo organizaban ellos... Y, en, bueno, un pan era un tono, en broma, ¿no? Distendido, como suelen ser esas reuniones. Dije, mientras no sea el día Santana, cualquier día, le dije. Y a lo que otro representante de las peñas saltó directamente que en herrerías o nada. Entonces, sí, si a semejante propuesta yo decía, pero es que yo no puedo aceptar herrerías. Si es que hay un informe negativo, que es que es un evento que alberga muchísima gente. Si pasa cualquier cosa, es que el que está dando la autorización es el ayuntamiento. Y si pasa cualquier cosa, el responsable primero ahí sería el ayuntamiento. Y es lo que no creemos que, que tenga que ser en un evento que organiza eh, la Federación de Peñas o una comisión de, de la comida popular. Eh, es algo que, que me queda un poco ahí en el aire. Eh, antes de dar paso, eh, sí que ellos decían que se quejaban de la falta de, de trabajo, que se habían reunido en unas fechas anteriores y que, que no habían visto avances ni trabajo por vuestra parte. ¿Que aún no? ¿Por qué no? Sí, es algo que me sorprende. Cuando en la primera reunión yo llevo los informes de servicios contratados y el de policía y y aún así siguen con la con la con la opción de herrerías de sí sí o sí. Y repito, a mí mi sorpresa es cuando me, me convoca la Federación de Peñas para una reunión y hay un representante de bares cuando creo que, que es algo que totalmente tiene que estar un poco separado y, y eso también lo pienso más que como concejal, como peñista también. ¿eh? Sé que, que por encima de, de peñista soy concejal, pero ahí también queda mi, mi clavito. en También decir que, que la Federación de Peñas eh, dijo que, que estaba dispuesto a negociar el ayuntamiento ha estado dispuesto a negociar no ha quitado la mano y luego la ha extendido No, nosotros la llevamos extendiendo desde el principio ellos quitaron la mano el viernes y la extendieron el lunes después de, de la rueda de prensa y decir que, que hemos vuelto a comunicarnos con la federación de peñas y que tenemos prevista una reunión para el, para el próximo viernes para intentar desatascar este asunto Esto es la tertulia tubelana y contamos con concejales del ayuntamiento de Tuvela que también eh, estaban hablando la última nota de prensa que mandaban desde UPN eh, Maribel Chávez. Hola, eh, muy buenas de nuevo. A ver, eh, yo sobre este tema, evidentemente no voy a dudar de lo que ha comentado el, el concejal de festejos, pero es cierto que yo tengo otra información, otra o, o no exactamente más que otra, no exactamente la información que, que tiene o que acaba de trasladar el concejal de, de festejos. Yo, eh, además, yo misma, en la comisión de, de promoción de la ciudad en la que se ven los asuntos de, de festejos, el día 24 de mayo, pregunto por este asunto porque ya tengo noticias ...de que eh, ha habido una respuesta negativa... ...por parte de, del ayuntamiento... ...a que la comida se celebre en, en herrerías... ...que además, bueno, pues las peñas... ...han solicitado reunirse con... ...con el concejal y que pasa... Mu ...lo que ellos estiman, ¿eh? ...pasa mucho tiempo entre eh, la petición... Y la, y la reunión y que los argumentos que desde el ayuntamiento se dan para la no celebración en Herrerías que ya está solicitada viene determinada en eso sí que es cierto como comentaba el concejal de festejos en el sentido de pues bueno pues eh, supongo que serán servicios contratados con el tema del, de los jardines y demás y un tema policial bueno pues yo sobre esto lo que quiero decir es que eh, no pasa nada que no haya pasado siempre o sea quiero decir en las, esta fiesta todo joven lleva muchísimo tiempo haciéndose de hecho es el propio ayuntamiento el que en la plaza del liceo eh, facilita el poner unos toldos para que la, pues bueno pues eh, los jóvenes que que están comiendo allí pues estén más protegidos del sol en fin Ya digo que no es algo que no haya pasado siempre. O sea, evidentemente la calle Herrerías sigue estando donde está siempre, eh, la fiesta eh, además ha tenido distintos escenarios en distintas ubicaciones, con lo cual eh, no pasa nada que no haya pasado, ya digo, desde siempre. Entonces, pues bueno, sí que es cierto que hay unos informes, pero yo creo que aquí también lo he dicho, los informes son los que los que son, pero al final la decisión última y la responsabilidad última siempre es. Del, del político, entonces bueno pues ante esos informes hay dos opciones o denegarlo, independientemente de que luego se vuelvan a reunir y se retome el tema y se solucione o bien eh, poner los medios para que esos informes cambien es decir, aquello que en principio genera dudas de, de, de lo que puede pasar, que ya digo que no es nada nuevo a lo que ha pasado siempre y en los distintos escenarios en los que esa comida se ha producido y poner los medios para que eso que se informa en inicio se pueda, se pueda modificar como de hecho se ha hecho Yo misma he colaborado con, con la Federación de, de, de Peñas, desde la, la Mancomunidad, cuando a mí me tocaba cuando yo era presidenta, en solucionar esos problemas que Iñaki está, está comentando. Entonces, claro, ante esto, y probablemente por eso es por lo que las peñas se quejan de falta de trabajo, hay dos opciones en fin, es jugarse en esos informes para decir aquí no puede ser, o vamos a ver ante estos informes y ante esta petición de, de las peñas, cómo se puede solucionar esas trabas o esos problemas que están eh, manifestando esos. Esos informes que, ya digo, no creo que difieran mucho de los que sistemáticamente año tras año y en los distintos lugares en los que se ha producido eh, esta, esta comida, este no sabe decir, ya digo, que, que, que no estamos descubriendo nada porque esa comida lleva muchísimo tiempo. Eh, antes de volver con Iñaki y Magallón, Gustavo Gil Pérez Nievas nos acompaña su sí. opinión sobre este tema. Bueno, yo lo primero de todo tengo que decir, y en esto sí que le tengo que llamar un poco la atención al Ayuntamiento, que yo sobre este esta polémica he tenido conocimiento sobre todo este fin de semana. Entonces yo agradecería en este caso más, <coughs> perdón, más información a la oposición por parte del equipo de gobierno, porque a veces nos vienen a preguntar cosas y nosotros no sabemos porque no se nos ha hecho saber en ese sentido pediría pero eh Hablé en comisión que tenía la reunión el viernes y la polémica viene el, el, el lunes. No ha habido no ha habido polémica. Pero los pasos previos, las reuniones previas y demás, yo no en, tenía ningún conocimiento sí, de lo que tengo, sea. tuvimos una reunión previa en la que no pasó nada. Sobre lo, que y, los y, peñistas y el... yo no no no tenía no tenía conocimiento. Eso es lo primero. Digamos mi mayor crítica al ayuntamiento respecto a yo he hecho en falta aquí. Quiero ser prudente sobre la sobre el digamos el lugar en el que se realice. ...preferiría a los poetas... ...pero herrerías podría estar bien... ...lo que pasa es que hay unos informes técnicos... ...como bien ha dicho Iñaki... ...que son negativos y eso hay que tenerlo muy en, eh, muy en cuenta... Pero querríamos eh, ser prudentes y sobre todo conocer la opinión de más gente. Por ejemplo, eh, interlocutores que tienen que ver, protagonistas que tienen que ver en esta polémica, eh, la, la asociación de vecinos del casco viejo. Yo creo que tendría que decir también su punto de vista. Creo que habría que tenerles en cuenta. Eh, creo que también que se debieran haber hecho más reuniones y más negociación, si así lo demanda la asociación de peñistas, como que denuncian que no ha habido y creo que se tendrían que buscar también otras alternativas y yo he venido también pues aquí uh -huh. para decir Pues ideas propositivas desde mi grupo creo que el gran mayor problema que tiene la, el enclave actual es el calor según tengo entendido ¿no? El, los golpes de calor que se generan y demás bueno eso es algo propio del verano que también ocurre en la comida previa en el liceo y que se soluciona de manera muy fácil poniendo unos toldos encima atados a, a las farolas y demás yo propongo que se haga eso también en la, en la avenida de los poetas que así se genera una, una radiación solar infinitamente menor y por lo tanto la gente a la sombra está mucho más protegida, creo que eso solucionaría el mayor de los problemas si realmente la queja es los, el calor que hace allí y de paso apoyar esto también con un grupo de protección civil, pues con mangueras para de vez en cuando refrescar la zona, creo que con eso sería una solución más que suficiente para que Todo el mundo estuviera contento, tanto los vecinos, por no seguir machacando de ruido la zona, que yo entiendo que no solo es en fiestas, que es a lo largo de todo el año, y por eso pido el punto de vista de la asociación de vecinos como de los que la gente que disfruta de, de la fiesta de ese día, que no va a estar lejos del centro, no va a estar asándose de calor, como hasta ahora se quejan, y creo que acabarían contentos en principio todos. Muy bien. bien. Eh, gracias Gustavo Gil Pérez Nievas Desde candidatura Unidad Popular Y desde Tuela Puede Hoy nos acompaña Rubén Domínguez Rubén Sí, bueno, sobre esta cuestión Yo creo que hay una, una realidad empírica Que nadie debe de obviar Y que para que las negociaciones Y las conversaciones sigan fluyendo Entre ambas partes Pues son esos documentos Que ha dicho mi compañero Iñaki De que existen y que son, y que son negativos Nadie debe de obviar esa realidad Y, a partir de ahí, sentarse y empezar a, a conversar nuevamente. Eh, y yo creo que ese punto de partida es en base a ese conocimiento de esos informes y que son negativos, ¿no? que Yo creo que ninguna ninguna entidad, tanto civil como privada, puede obviar, como me estaba diciendo Iñaki, que habían determinados bares, eh, entidades privadas, que también querían que se hiciera allí, o asociaciones eh, civiles, como eh, Peñas, que se quería que se hiciera allí, pero es una realidad que esos documentos existen. que son negativos y que para que fluyan las conversaciones pues debemos de sentarnos y tener presente esos, esos documentos que así lo manifiestan. También está presente en esta tertulia Tudelana la concejal del Partido Socialista eh, Silvia Cepas, que es de Juventud y además también salió la palestra en esta rueda de prensa de la Federación de Peñas porque en principio decían que siempre se reunían con Juventud pero en, en este último año han sido festejos con quien más han tenido relación. Silvia Cepas, adelante. Bueno, buenos días. Eh, a ver, eh, iba a hacer un histórico eh, precisamente porque, bueno, como me he visto aludida, Eh, bueno, por la, por la federación, y es cierto que en una de las reuniones sí estuve, eh, el histórico es que eh, esta fiesta y bueno, y otras más, ¿no?, ha coordinado desde la Concejalía de Juventud eh, la razón, pues yo qué sé, pues el histórico que ha habido. Y entonces, bueno, pues desde que, que tuve esta concejalía, al año y pico, de bueno, ir valorando ¿no? y que, de dónde estábamos y, y que dónde queríamos llevar la, la concejalía… Eh, dije, dije ya y ya lo he dicho en diferentes foros eh, era irme saliendo de según qué fiestas y eh, liderar las fiestas que son de, de juventud de hecho eh, la fiesta DJ porque como ha salido ya en otros en otro foros y me parece que aquí también se comentó pues eh, lo mismo eh, eso por un sitio con lo cual en esta eh, por, por el histórico era de que lo, lo coordinaba el técnico de, de juventud pero solo coordinaba Este año lo lideraba Iñaki eh, desde Festejos, porque bueno, pues lo que habíamos hablado de, en el equipo de gobierno era de que Festejos liderara todas las fiestas que son en, en, en Santana. Eh, ah. Con lo cual, juventud en eso, no, en lo que es concienciación, en lo que es eh, todo lo que tengamos que colaborar, desde esta concejalía por supuesto, colaboramos, eh, pero en lo que es de Festejos, de, de festejos pues eh, lo lidera él, porque creemos que él va a tener la agenda y que él puede coordinar. Con lo cual, en la primera reunión sí estuve... ...con la Federación de Peña y con Iñaki, eh, Magallón... ...y eh, eh, yo ahí, es cierto que igual que se ha dicho... ...mi postura era de que yo no veía tan graves eh, herrerías... ...pero también es cierto que como había otros informes... ...y había no sé qué, era como de... ...bueno, pues eh, yo eh, dije en esta reunión... Y en, ...y en las diferentes no de que he tenido con Iñaki luego... Era de las negociaciones, por supuesto, el hablar, por supuesto, el, el, el llevarlo todo, el, cómo podemos llegar con ellos a un acuerdo y cómo podemos desde el ayuntamiento y desde ellos propuestas de mejora y que sea todo recíproco, por supuesto… Pero sí es cierto que yo ahí, eh, en lo que quedé con, con Iñaki, fue el, el que él era el que iba a liderar, el que él iba a coordinar uh -huh, todo eso, claro. y que yo como, o sea, el, mi concejalía, perdón, porque era el técnico y yo, eh, nos retirábamos en ese sentido y apoyábamos lo que él estuviese haciendo como se hace en otras concejalías. Si yo lidero de una cosa, pues ellos, los demás concejales, apoyan lo que, lo que estemos haciendo. Con lo cual, bueno pues, el verme salpicado con todo esto, pues está claro porque el técnico era el que lo llevaba antes, eh, y yo fui a la primera reunión, eso es todo lo que hemos hecho. Estamos en la tertulia tuberana, en este momento eh, la pelota va a volver sobre el concejal de festejos, Iñaki Magallón, los puntos eh, en los que se han podido escuchar, como han podido oír, tiene que ver con ese criterio de policía municipal, en donde también desde la Federación de Peñas, en la entrevista que podíamos mantener con él, nos decía que no se lo habíais enseñado, que no habíais enseñado ese ese informe, así es lo que nos decía, pero también la crítica también en esta tertulia ha venido de la mano de UPN, porque ellos también, así los ponía Maribel Echave, también le habían tocado escuchar esos criterios negativos de policía municipal. pero ante ante ello pues han, eh, han tenido que reaccionar. Iñaki Magallón, concejal de festejos. Sí, la diferencia es que, que la última vez que se en herrerías a lo que es ahora la comida popular es que es el doble de gente, el doble de personas. Una de, de las críticas que me molestan es que me, me da la sensación de que hay un tono político también en esto de, de la comida popular. Porque en la foto que sale el martes en, en Diario de Navarra, en Diario de Noticias y en diversos, en diversos medios de comunicación de nueve, hay dos personas que, hay, que han estado en listas de UPN. Es normal que sepa lo que está pasando, si es que están, están dentro de, de lo que es la federación. Y, y es un tema que también creo que, que puede hacer daño. ¿no? Eh, cuando estaba en comisión de peñas, eh, lo primero que se dijo es que no entras en bares y no entras en políticos. Y lo primero que hice cuando me presenté a las primarias fue quitarme de medio. Y es algo que, que creo que deberían hacer ciertos, ciertos políticos. Y otro de las de las quejas que son de los de los jóvenes o de uh -huh. la Federación de Peñas, es que está lejos eh, lejos el paseo de los poetas de herrería son 800 metros que son 10 minutos andando yo creo que en fiestas 10 minutos andando estando como estamos en la Plaza Nueva a los fuegos, a, al paseo de los poetas herrería, de las peñas, estás todo el día andando yo creo que decir que que está lejos, cuando también se celebran cosas para niños en, en Yaguas y Miranda también, que es una, una distancia parecida. No sé, es, es una queja. Esa sí que no me parece razonable. Eh, ¿Sobre el informe de policía que no se les había enseñado a, lo, a la eh, federación? Se le, se le presentó el informe eh, el primer día ya, se, eh, junto con el de servicios contratados. Lo que pasa que ellos sí que valoran el informe de servicios contratados Pero el de Policía, por lo que se ve, no, no lo valoran. Eh, por alusiones, Maribel sí. Echave, desde UPN. A ver, yo solo tengo una cuestión. Eh, de entrada, yo he visto la foto y, claro, evidentemente, en tres legislaturas, multiplicando por 21, recuerdo de llevar a personas que están en esa foto en listas de UPN. No tengo recuerdo. No digo que no, eh, Digo que no tengo recuerdo, primero. Y, segundo, mm, a ver, yo no voy a decir quién me ha comentado el tema, pero sí te puedo asegurar que quien me lo ha comentado no es nadie en UPN. O sea, yo si yo tengo información. El miércoles cuando pregunto en comisión, eh, la verdad es que nadie de UPN me ha, me ha informado de eso. Al final, en Tudela, Iñaki, nos conocemos todos. Y claro, yo en el ayuntamiento llevo mucho tiempo y a mí la gente, aparte de ser concejal, durante 14 años me conoce por otros motivos. Y la gente, igual que cuando vosotros estabais en la oposición y sistemáticamente en plenos, en comisiones, siempre dan preguntas porque un vecino me ha informado, a nosotros también nos informan porque también nos conocen y también nos protestan. Y por eso preguntamos, porque la gente nos pide que os preguntemos y es nuestra labor, como cuando era vuestra, fiscalizar vuestra actuación. Y yo en ningún caso hice una pregunta política. Lo que hice fue unas preguntar por una situación de, de, de eso. Pues gente que está en peñas y que, y que bueno que tenía noticias de que se si estaba el tema, pues bueno, que estaba complicado y que me pidió que, que, que, que preguntara que es mi labor. O sea aquí en ningún caso estamos politizando nada. Estamos simplemente fiscalizando la actuación del equipo. De, de gobierno y es más ni siquiera estamos criticando la, la decisión que puede que hasta sea la mejor lo que estamos cuestionando y la nota de prensa pone porque a mí además así es como las peñas me lo han trasladado gente o sea las peñas gente que está en en las peñas es que entienden que hay falta de trabajo por lo que yo he comentado al principio porque evidentemente ante actuaciones ante eventos informes policiales informes de servicios contratados y de muchos otros de, departamentos claro que los hay Pero es lo que te digo, hay dos opciones, sentarte y como el informe técnico dice que no, aquí no puede ser, o coger el informe y con aquellos que han evacuado el informe decir, vamos a ver, ante esta solicitud y ante vuestro informe, ¿qué podemos hacer para que este informe, que en este momento es negativo, sea positivo tomando las medidas que hay que tomar? Y eso se ha hecho en otras ocasiones, o sea, en ningún caso estamos hablando de política aquí, en ningún caso. ¿Algo más que aportar a esta conversación? Gustavo Gilpernivas, de Tecup. Bueno, yo por simplificar un poco, insisto, eh, si el mayor problema es el calor, creo que el, yo he aportado dos soluciones que solucionarían el tema, igual que en la comida, porque a las dos de la tarde se come en el liceo y pega el sol justo encima, con poner... toldos encima alineados en las farolas, creo que no es un gasto muy grande y una eh, y un grupo de protección civil refrescando la zona de vez en cuando, creo que se solucionaría de la mejor manera para todo el mundo. Creo que el ayuntamiento debe apostar todavía más por sacar adelante este este acto tan simpático, bueno, tan divertido y tan majo de las fiestas de Tudela. ...pero no por encima de todas las cosas... ...reconozco que el, el concejal tiene razón... ...en que de algunos años a esta parte... ...la concentración de gente se ha duplicado... ...si no más... y ya no puede entrar la misma gente en los mismos lugares que había antes si así lo estipula eh, los informes técnicos de Policía Municipal Aproximadamente estamos hablando de unas 5.000 personas Estamos llegando al final de este punto eh, ¿Desde Duela puede algo más que aportar? Sí, bueno, na, simplemente decir que hay dos posiciones un poco lo que yo veo en, sobre la mesa hoy que son unos informes que son negativos y hoy desde parte de la oposición se nos está diciendo de que debemos trabajar esos informes para modificar aquellas complejidades para que se haga en un determinado lugar Eh, yo un poco lo que sí pediría a la oposición es un poco la responsabilidad sobre esos informes técnicos que existen la realidad de que se ha duplicado una fiesta de que ahora pues nos comento que son cinco personas y si se ha duplicado pues esa cantidad de personas ahora mismo allí puede ser una responsabilidad realizarlo y yo un poco abogado porque las conversaciones sigan en ese sentido de que nos sentemos todos nuevamente en base a esos informes que son negativos eh, Silvia Cepas Bueno, yo creo que, que yo ahí apuesto, igual que, que eh, mis compañeros de equipo de Gobierno, creo que hay que apoyar ahí las negociaciones. Creo que todavía estamos a, a tiempo de, de marcar el término intermedio ¿no? entre, bueno, pues eh, es cierto que querría meter 5.000 personas, pues tampoco sé si, si, si pueden llegar a, a entrar bien. Con lo cual, es cierto que hay que buscar una ubicación. Yo ahí eh, no discuto eso con nadie. Pero creo que hay que llegar a un punto intermedio entre lo que el ayuntamiento eh, eh, no puede ofrecer, como es no ofrecer herrerías, pero dentro de lo que puede ofrecer, bueno, pues eh, el llegar a las comodidades que se les pueda dar a, a la Federación de Peñas, de que no van a tener el apoyo de, lo, de los bares, que era el otro problema, si no van a poder tener el apoyo de económico de, de los bares y tienen que hacer otro desembolso, bueno, pues yo creo que el ayuntamiento tiene que colaborar en, pues, o, o en facilitar el espacio, en facilitar, me refiero, en, en el calor, en, en poner o, más uh -huh. baños, etc. Eh, estamos finalizando antes de escuchar aña que para terminar maribel echave por finalizar sí, esta yo solo matey insistir una vez más o sea quiero decir que yo en ningún caso estoy obviando esos informes y ya he dicho también que a lo mejor puede que, que en fin que precisamente por todo lo que ha pasado desde que se inició hasta ahora que, que se en fin es esa, eso es y, y esa en fin ese día va incrementando pues a lo mejor Eh, pues sí, o sea pues igual hay que buscar otra ubicación, lo que yo digo e insisto, es que para zanjar el tema no podemos eh, acomodarnos en es que los informes dicen no, vamos a ver, vamos a ver si estos informes tomando medidas o no se pueden, se pueden modificar para que al final sí que se pueda hacer ahí o donde corresponda porque evidentemente se haga donde se haga, hay que tomar medidas pues porque el volumen de, de personas que van es muy grande. Iñaki magallán por finalizar, no decir que desde el ayuntamiento yo, yo creo que la, la queja que más tengo como, como, como equipo de gobierno es que no se ha trabajado eh, Silvia ha currado en este trabajo bastante, el técnico de juventud ha trabajado también y hemos trabajado en buscar un sitio adecuado para la comida ya repito que hemos buscado plazas como el liceo, como la plaza vieja pero que tiene muchos obstáculos, tiene muchas escaleras hemos buscado la de juega Jalevi también pero es un sitio malo para, para las ambulancias se ha valorado el final del prao Se ha valorado jesuitas, hablar con jesuitas en los campos, pero que es que el ayuntamiento está trabajando. El ayuntamiento quiere que se haga la fiesta del DJ. Los patios del Vira España se han valorado, eso no. es municipal, también no, podría no, no ser... No, se ha valorado. Eso. Sé que está de parking de sí, los sí. coches los días, pero no, no se ha valorado. Bueno, pues eh, uno de los temas centrales que ya hemos abordado...